El árbol de Tajibo es parte de la orna ornamentación, tenemos muchos árboles en las avenidas, está en la Florida, está... hay unas guindas que está floreciendo, está en la avenida Panamericana, eh, en el parque Samasa tenemos, no está pudiendo crecer porque la gente es dañino, lo quiebra, lo arranca la hoja, y hay veces, eso es lo que atrasa. Si todos cuidaríamos, yo creo que estuviéramos andando bajo sombra por esta avenida. Vamos a hacer 5 metros de ancho, ¿no ingeniero? Sí. Debajo del árbol vamos a hacer una ciclovía Si ustedes nos ayudan a cuidar Y si no Y si no crecen las plantitas Vamos a hacer ciclovía Pero van a correr ahí a la luz del día Al calor De la temporada Pero si va a ser cuidado esa plantita Es la misma planta nos va a dar sombra Vamos a andar bajo sombrita Trotando en bicicleta Como pedían nuestros dirigentes Pero ustedes tienen que ayudarme Yo quiero felicitarlo al dueño de esta casa por ejemplo hemos pavimentado y ellos lo han hecho su aerita mira no tenemos para que entrar allá por la acera podemos andar tranquilo pero hay ese dueños descuidados de más allá su acera está más chume que, que el canal del enfe ¿Cómo podemos andar por ahí entonces hay hay vecinos que ayudan y hay vecinos que no ayudan ...quisiéramos nosotros plantarlo, dejarlo... ...si cada vecino iría a plantar allá al frente... ...cada día... Fuchan, ...sería magnífico... ...pero el vecino se ocupa de sus quehaceres... ...se olvida... ...de las responsabilidades ambientales... ...de las responsabilidades del... De, ...del pueblo... ...entonces hermanos... ...por eso jóvenes estudiantes... ...para mí... ...una gran oportunidad ustedes... ...una esperanza... ...para nuestro... ...medio ambiente para embellecer nuestro montero